Un miembro pequeño, o incluso un pene considerado medio, pueden afectar directamente la vida de un hombre. ¿Sabías que este problema puede empeorar, haciendo que tu tamaño disminuya cada vez más con el paso de los años? Muchos hombres no toman esto en serio, ya que han sido llevados por los medios a creer que no tiene solución, y quedan atrapados en una vida sexual limitada, o entonces en artilugios como bombas para el pene, píldoras azules, o en el último caso, Cirugías costosas y riesgosas.